Ayer era la fecha límite para la presentación de listas. Esto con miras a la asamblea, en primera instancia, que tendrá continuidad porque estamos en un proceso de cuarto intermedio el próximo martes. Y finalmente fueron dos las listas que se presentaron y, en principio, de acuerdo a lo que dejó la síntesis de la jornada de ayer, se empezará a trabajar justamente. En la organización de un proceso eleccionario, porque también ya estamos en tiempo de correcciones, objeciones y demás, producto de que, claro, se analizará candidato por candidato si reúne las condiciones en términos administrativos、eh, e institucionales para poder participar de las listas, y también lo que se pone、eh, y donde se coloca el acento es en los avales y la cantidad de avales y la legitimidad de los mismos. Este es el escenario por estas horas de cara justamente a la Asamblea. Pero, por supuesto, lo que se impone y la novedad más saliente es que finalmente fueron dos las listas que se presentaron. Exactamente, la noticia es que se presentaron dos listas y que el nuevo presidente del Club Cañuela se va a elegir en las urnas. Hay dos nóminas, una impulsada por el actual oficialismo, por la comisión directiva que. Eh, eligió a Marcelo Adrián Ponce como el candidato a presidente, y en la lista de primero cañuelas, esta agrupación que surgió、eh, hace、mmm, algunos、eh, meses, se podría decir, a fines del año pasado,、eh, que bueno,、eh, intenta llegar al mandato con Federico Peralta, el candidato a presidente. De primero Cañuelas, esto fue después de la asamblea del 27 de diciembre, que bueno,、eh, intentó que algunos socios,、eh, después agrupados en primero Cañuelas, accedan a lugares de la renovación de la dirigencia. El oficialismo dijo que no, cerró las puertas. El candidato a presidente del oficialismo intentó.、Eh, Justamente tomar、eh, o entrelazar puentes para generar un consenso y que sí exista la participación de lo que ahora es la segunda lista como parte del oficialismo. Esto no llegó a buen puerto y por ende hay dos listas、eh, que van a participar en las elecciones. Primero se va a continuar con la asamblea el próximo martes 17 de d i c i e De enero, esa asamblea que quedó de diciembre en cuarto intermedio, y allí se va a definir una fecha para las、eh, elecciones. Obviamente, estamos desde ayer, desde la presentación de listas, en un proceso de revisión de candidatos y de avales,、eh, según lo que establece el estatuto. Y una vez que estén confirmadas las dos listas, se buscará una fecha. Para llamar a las urnas. ¿Cómo están integradas estas dos listas? La oficialista, la de blanco y colorado, decíamos. Marcelo Ponce, presidente, candidato a presidente. Juan Manuel Capistrano, vicepresidente primero. Camila Ponce, vicepresidenta segunda. Y Héctor Patullo, vicepresidente tercero. Tesorero Diego Rodríguez. Protesorero Paul Ortiz. o Secretario Santiago Gabrielo. Prosecretaria Noelia Urquía y Secretaría de Actas quedaría a cargo en caso de ganar de Julio Contreras. Vamos a los vocales. Primer vocal titular Pablo Perrota. Segundo, Rodrigo Ponce, hijo del candidato a presidente. Tercer vocal titular Miriam Menchaca. Cuarto vocal titular Valeria Cataldi. Quinto, Carlos Bonavita. Primer vocal suplente Mauro Aguirre. Segundo vocal suplente Enrique Jaime. Tercer, vocal suplente Silvia Sosa. Cuarto, Diego Hernán Videla. Quinto, Raúl Berrueta, revisores de cuentas. Adrián Delgado, Roberto Martínez, los titulares. Y Mauro Arrieta y Roxana Muñoz, los suplentes. La otra lista, la segunda que se presentó ayer por la tarde de la agrupación Primero Cañuelas, lleva en lo más alto a Federico Peralta, candidato a presidente. Vicepresidente primero, Cristian Aristegui. Vicepresidente segundo, Maximiliano Pitu Prado. Vicepresidenta tercera, Gabriela De Santo. Tesorero, Alejandro Romero. Protesorero, María Laura Ferrer. Secretario, Julio Ismael de los Santos. Prosecretario, Víctor Hugo Rodríguez. Y secretaria de actas, Evelyn Gallardo. Los vocales, los titulares, Sebastián Martínez, Lucas Emanueli, Norberto Zufiaurre, Ariel Fantino y Marcos Pro. Vocales suplentes: Roberto Arce, Hugo Córdoba, Facundo Boller, Joaquín Beriao e Ignacio Chape. Revisores de cuentas titulares: Osmar Arrieta, Ismael Rossi y Héctor Raful. Los suplentes: Emanuel Iglesias y Daniel Puentes. Estas son las dos listas que después de la revisión quedarían oficializadas. Por ahí con、eh, algún cambio mediante. Pero bueno, es la base de las dos listas que han presentado: el oficialismo con blanco y colorado, así se llama, y la agrupación、eh, primero Cañuelas, que ayer presentó su, su lista、eh, muy cerca del, del cierre, de la fecha límite. Apenas una mención, porque ya va a haber momento para reflexionar con mayor profundidad y. Por supuesto, cada uno podrá contar su verdad de los acontecimientos y de los episodios ocurridos. Digo porque uno ha venido hablando con eh, varios eh, actores de la vida institucional y política del club y se llega a esta instancia. Veremos bajo qué características esto avanza. Nico recién hacía alusión al respecto. Lo que. Por ahora, por ahora, voy a decir y le voy a poner nombre propio a las cosas porque creo que hay que ser claro en esto. Lo que ocurra en términos políticos, cuando hablo de política, no hablo de política partidaria. En este caso, la política del club existe, la política partidaria. Existe la política gremial, existe la política empresarial y existe la política en las instituciones intermedias. Lo que ocurra, grábense estos nombres, en la vida política, en la vida institucional, en las diferentes disciplinas, en cómo se ordene o desordene el Club Cañuelas, lo que ocurra para bien o para mal. Será el tiempo y la historia quien juzgue esto, pero sí tiene nombre y apellido. Acá hay cuatro responsables de que se haya llegado a esta instancia: Raúl Arevalo, Martín Justi, Juan Manuel Capistrano y principalmente, claro, Jorge s a n a b o n e Estos son los cuatro responsables. De que se haya llegado a esta instancia. Y le sumo, por supuesto, en menor medida, pero con su grado de responsabilidad, al candidato de la comisión directiva, que Marcelo Ponce, porque como mínimo y por lo pronto, uno entiende que no se respetó su pedido. Recordemos que en la asamblea. Cuando pide el pase a c u a n t o intermedio en su moción, Marcelo, lo hace justamente con la idea de generar algún ámbito de consenso, cosa que no prosperó y ni siquiera le dieron lugar con el paso de los días a su moción, porque Ponce, y esto recibió la adhesión en su totalidad de los más de 50 asamblearios que allí estaban, dijo. Vamos a un cuarto intermedio, vemos si se puede encontrar algún tipo de consenso, se conforma una lista de unidad y evitamos este desgaste innecesario. Esto no lo dijo Ponce, lo sintetizo para que ustedes que están del otro lado lo entiendan. No le dieron pelota, no le dieron lugar. Y probablemente también con el paso de las horas, Marcelo Ponce, por eso también lo coloco como responsable. Se recostó, lo convencieron, lo sedujeron y es legítimo sobre esta idea de traccionar a un escenario de conflictividad política, no de carácter personal, sino política, que llega a esta instancia y que es apenas el inicio. Por eso digo, por ahora solamente digo esto, que. La situación que está ocurriendo y que va a venir, para bien o para mal, el tiempo y la historia los va a juzgar, tiene cuatro barra cinco responsables: Raúl Arevalo, Jorge s a n a b o n e Martín Justi, que se bajó de la lista, Juan Manuel Capistrano, y en menor medida, pero con su responsabilidad por su condición de candidato a presidente que tiene que hacer valer su autoridad, Marcelo Ponce.